...cuántos nacionalistas participaron de esas azonadas antinacionales. Eh, por eso, cuando se habla de los organismos de derechos humanos, es preciso tener en cuenta que, aún con todas las confusiones, dificultades, equivocaciones, polémicas, que puedan surgir, no es lo mismo uno que otro, no es lo mismo el planteo que se sostiene sobre la milicia en algunos que en otros, Eh, de todos modos, el conjunto de la acción desplegada de más de 40 años a esta parte ha resultado harto positiva para la Nación y ha permitido que disputemos las contiendas internas a través de la vía electoral en lugar de hacerlo como se hizo en otro periodo, ¿eh? a través de otro tipo de instancias que por supuesto dejan un rastro sanguinolento que abarca... ...apropios y extraños. Eh, de así que llame la atención el apriete del acelerador... ...puesto por Berni en la fundamentación. Tomando en cuenta que considera que su jefa política... ...es Cristina Fernández de Kirchner. Tomando en cuenta que está en el marco de un gobierno... ...como el de Axel Kicillof y más general como el de Alberto Fernández. Y tomando en cuenta que proviene de un espacio político al cual yo le reconozco la pertenencia, no soy de los que objeta esa eh, definición de peronista que lanza Berni, que tiene mucho que agradecer y ha participado en muchas y positivas instancias junto a los organismos de derechos humanos. Ahí es donde patina y lo que hasta ahora era un debate, como lo hemos planteado, sobre contención de espacios y de perfiles, empieza a ser un verdadero problema interior porque ostensiblemente hay una ligazón más directa con el planteamiento carapintada histórico que con el planteamiento peronista va la observación también y ya que estamos aunque no lo habíamos mencionado en otras instancias para hacer referencia a lo que sería el carapintadismo tardío que se observa en Santiago Cuño por ejemplo eh, bueno Por mucho que se autodefinan peronistas, todos sabemos que no lo son. En realidad, los Carapintadas nunca fueron peronistas, hubo algunos que pudieron llegar a definirse de tal modo, de modo genuino, pero en realidad eran ese nacionalismo sin pueblo, eh, sin entorno, sin comunidad organizada, sin lucha sindical, sin reconocimiento al movimiento obrero y al social, que hace que resulten, aprovechados por intereses que pueden estar reñidos con la patria, justamente que dicen defender. Hay veces que dime de qué alardeas, te diré de qué rengueas, y vale la pena menos declamación y más acción relacionada con el interés nacional. Como pensamos que es muy probable que Bernie sea reconvenido, y se le recuerde una parte de la historia que hemos transitado en la República Argentina, es probable que, bueno, haya algún tipo de gestualidad que implique crítica, autocrítica y un paso adelante para poder seguir construyendo mancomunadamente, ya que, como hemos dicho, eh, la unidad es lo que garantiza por lo menos la aproximación a la victoria. Cualquiera de los dos espacios que dominan la vida política nacional que concurra a los comicios separados, Esto se vio claramente con aquel 54%, donde el segundo tenía 20%, porque en realidad no existía, junto por el cambio, sino que por un lado iba la UCR, por otro el Frente Progresista Cívico y Social. Cuando uno de los espacios va dividido, y que lo diga el peronismo en el 2015, pierde, porque no tiene tanta capacidad de agrupamiento de sufragios como para contener al conjunto del propio espacio electoral, que se le dispersa. En este caso, la jugada bonaerense, había sido interesante una jugada interesante de ostensiblemente brindar el lugar que se habían ganado los organismos de derechos humanos que se ganaron y, y también otorgar un espacio para un uh, para una zona para un punto nacional que siempre se caracterizó por un ejercicio más duro de la acción callejera por alzar banderas nacionales más intensas hasta allí eh, el borde era la contención y la polémica interna en términos fraternos aún cuando enérgicos en este caso el golpe de Berni sobre los organismos de derechos humanos pone en tela de juicio esa posibilidad y va a generar algunos problemas sobre comienzos del año que viene para la articulación de listas conjuntas porque no es fácil y no es fácil Eh, desprenderse de unos ni de otros por lo antedicho, porque aquí las posibilidades solamente pueden cuajar cuando el espacio nacional brinda un perfil unido. En definitiva, eh, lo que había sido una resolución interesante dentro de las posibilidades de los episodios de la semana pasada se ha transformado con esta especie de tontería innecesaria en un verdadero problema político, no un verdadero problema relacionado ni con la estabilidad institucional, ni con, ni con esos eh, asuntos que varios compañeros agitan, a mi entender, con excesiva intensidad. Ahora lo que hay no es un problema de estabilidad democrática, sino un problema interno del frente de todos, donde el movimiento nacional tiene que volver a tejer cuando había ya una trama que estaba bien entrelazada. Arrancamos, separador y seguimos. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere. Porque la patria está en las señales propias. Imaginan ustedes que ya se largó el debate, vamos a responder a todo y vamos a difundir todo. Gracias a los amigos que saludan. Pueden comunicarse también al 11 50 12 35 89. Eh, Facul Ben, eh, Fernando Infante Lima, La Señal Música, ingrese a La Señal Música, eh. disfrute de la música nacional e internacional. Silvia Alejandra Ruiz, Emanuel Bonfort Walter Rabioso, Ricardo Omar, Mario Manso... Miguel barrio Héctor Ostrowski, Gustavo Negri, Mariano Yedro, <coughs> Tincho Bravo, Jorge Luis Reinich, Diego Martín Ruiz Díaz, Aldo García, Germán Ibáñez, Annalí Nesgundín, uh, bueno, cuánta gente aquí, ¿no? Eh, gracias, analía por la difusión, Marcelo Rey, Walter Manuel Fresco, gracias por los conceptos, María Beatriz Costela, eh, aquí Faustino Velasco, está saludando, me nos manda la noticia que bueno, las vamos a leer Carlos Zaira que dice Perón comprendió muy bien luego de su paso por Italia que no existía nacionalismo sin sesgo nacional y popular por eso abrazó el sindicalismo magnífico, maravillosa tu editorial gracias Carlos y aquí alguien, SKR supongo es la firma me parece que Gabriel se olvida del coronel Seineldin que algo sabe de militarismo, un excelente militar no no, no me olvido es que no es peronista, pero además he hablado con la gente de él. Nunca tuve problema, hemos dado charlas con convocados por los amigos del Instituto jaureche hemos estado con la gente de Guardia de Hierro, hemos estado con Ricciardelli, eh, brindando charlas sobre defensa nacional, eh, y no tengo ningún problema. No son peronistas, pero es por autodefinición, no es que era el espacio peronista. Peronista es Brown, peronistas son aquellos... Es Vendini, peronistas son aquellos que lo manifiestan, no aquellos que inferimos que lo sean. Eh, a partir de allí, el trazar un debate interno dentro del movimiento, señalando que la cosa va por acá y al nacionalismo no le no se le añade el ostensible contenido nacional popular necesario para tomar en cuenta el peronismo como epicentro de la construcción y no como algo que siempre está en duda, como lo ponen los nacionalistas, que consideran que no es honrado, que consideran que tiene muchos sectores de izquierda, que consideran eh, que eh, bueno hay gente que cobra y no trabaja. Todas esas cosas que andan diciendo por allí y terminan damnificando las perspectivas de unidad. Por eso mencioné eh, al carapintadismo tardío, ¿Eh? que, ostensiblemente, basta escucharlo, no lo estoy diciendo yo, está señalando una serie de dislates que, en realidad, lo único que van a conseguir es quebrar una parte del Frente Nacional en beneficio de los sectores liberal oligárquicos. El que considere que debe defender la patria, bueno, que piense, que piense bastante, porque defenderla sin el pueblo es un es un, barrer una escalera para arriba. ¿Mm? Creo que, Eh, patria y Pueblo, y no hablo de la agrupación de mi amigo Néstor Grozowski, sino hablo de los dos conceptos que se vinculan, son elementos que van unidos, y cuando uno se desprende del otro, nos encontramos con dificultades realmente importantes para poder llevar adelante las grandes banderas nacionales, que son las tres banderas históricas del movimiento nacional, dispuesta por el general Juan Domingo Perón, y ese movimiento nacional hace corcobear, ¿no? ¿eh? a izquierda y derecha, siempre le falta algo y siempre vienen los sectores ideologizados a decirnos lo que tenemos que hacer mientras pensamos, y puede opinar libremente escuchamos una versión viva, una versión extensa muy buena desde el instrumental de Long Chance Boogie ¿Vos es Long Chance Boogie? Es una historia verdadera esta, lo que es una vez pinché una goma del auto en mi Chevy en, en Longchamps Y estaba lloviendo y nadie, nadie, nadie vino a socorrerme Me han dejado solo en Longchamps Guau, wow, wow. uh, uh. guau Los hombres crearon dioses Y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo Algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas ¿A quién le puede importar? La verdadera importancia A ninguno se la dan Y así que cayendo Con un lampado gris aquí en Longchamp. Longchamp, abandone totalmente lo que usted pueda pensar, el que tiene algún signo o decir algo especial. No pretendas tanta suerte, nadie lo va a escuchar, no notan la diferencia lo que ocurre de verdad la ciudad sigue, sigue cayendo yo un asfalto gris aquí en Long Town Long Town, yeah Y Roby, esto es una amónica que... Le decíamos... ...en sí. Estamos abandonando el Long Chance. Muchas gracias. Ahora, si ustedes quieren cantar... Long Chance Boogie. Long Chance Boogie. Long Chance Boogie. Long Chance Boogie.